fuerza arrolladora de una banda con ternura, <risa> Búfalo, viene en el sello del éxito. Gózalo, oh, oh, en cassettes y compactos, la, oh, la, Búfalo, oh, oh, la, una estampida musical.